a m i g o fume, no hay estrés. Si nos vemos, hacemos cardio. Grabo cada dos por tres y Después rompo el escenario. Me perfumo y me cambié. Estoy fresh, lo hago a diario. Le dije a los merch, e g u é y se cayó para el barrio. Y ahora que esto se está dando, lies on me. Yo le dije p a m pillar como Black Eyed Peas. Ando fresh, ando clean, n I k e s s on my feet. Mami llegó a las 2 y a las 3 me fui. Y ahora que esto se está dando, lies on me. Yo le dije p a m pillar como Black Eyed Peas. Ando fresh, ando clean, n I k e s s on my feet. Mami, llego 私は2時から3時まで行くことができます。私は彼のコンタクトを持っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知 Luego hace tiempo esta mierda no es por moda. Me tiro cuatro barras y ya con una se incomodan. Sigo mirándolo s fijo pa' que sepan que no es broma. Bueno, esto no es música, es droga, eh. Lo pongo encima de la mesa para que lo aspire. Los negros están llegando al punto como en un desfile. Quieren llevarse lo suyo y que nunca se les termine. Porque la vida es tan perra que les da duro a los pibes. Por el barrio derritiendo el foco. Sin chapa 120 en una moto. Tengan cuidado por la yeca que es tierra de locos. Salgo a buscar un poco de v i d a fija Para ser sincero, pero desde que nació mi hija persigo el dinero. Me gustan mucho los negocios, pero el de rapero me ha salvado a la familia y a las de mis compañeros. El real shit, aparte de la calidad, mi lírica rompe las estadísticas de la verdad. Pasaron los tiempos de PAD, los tiempos マテファク i スス e d トライス l ミーヨレディケパンピ s ーコモブラクアイピースンドフレッシュアンドクリーナイキ e トマイフィーマミー パンピリアーコモブラ me fui